Han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión etiqueta. Húrguense de, de, de todo prejuicio y prepárense para desalvezar el camino que. Wat zei que Wat a sumergirse en la profunda noche zei en Wat eternas nieblas, el Purgatorio. pero la ensalada, ¿verdad? pero me faltó el helado. Ah, listo, estamos. Entonces che. estamos. Para, para. Che, Gonza. Querido Papá Noel. Este año quería pedirte por la paz mundial, quería pedirte pero... por la igualdad bonza. y bonza. quería pedirte que hagas algo con Macri. Pero bonza. vi unas zapatillas que me gustaron bonza. mucho. ¿Qué estás haciendo? Y prefiero eso. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta. ¿A quién? Es 24 de diciembre ¿A quién le puedo estar escribiendo una carta? No sé, decime vos ¿A quién le estás escribiendo una carta? A Papá Noel ¿A Papá Noel? Pero, Gonza ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Güey? 23 Gonza, Pap... ¿No te...? ¿Qué? ¿No hay algo de Papá Noel que no te cierre por casualidad? ¿No te parece un poco raro todo el asunto? Todo rojo, muy Coca-Cola eh, no Mucho... Sé. Duendes Duendes No sé, a mí no me trajo regalos siempre ¿No tenés mayor. hermana mayor? No, tengo una hermana que es más chica que yo. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, eh, bonza, que, ¿qué me no, están queriendo fue, decir? Ponza, Papá Noel no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Es un garrón tener que decírtelo y tus viejos son unos forros, pero Papá Noel existe, no existe. Puede bro. ser que no existe. Tengo que... Toda, toda mi vida, todo el tiempo, me todos me estuvieron mintiendo. Pero, ¿nunca te pusiste a pensar un poco en... Lo imposible que sería? Eh, no. Eh, Cosa, además era lo que pedías, la paz mundial boludo, Macri. ¿Qué te pasa? ¿Qué van a hacer con Macri? ¿Lo viste alguna vez, papá Noel? Papá Noel hace juguetes en todo eh, una caso. Una vez lo vi que cruzaba por el por el cielo. ¿Y qué se parecía? Muy fuerte, una luz. Una luz. Parecía un avión. No era un Me avión. Era Papá Noel. Tenía la cara de tu tío. No, era parecido. Gonza, hagamos una cosa. Eh, Vamos una Hacemos como una pausa nosotros y... Vos pensá. Esto no puede ser, boludo. Tienes 23 años. Ay, no sé. No sé, me voy a fijar en Google. Esto es un separador. Y esto... ¡Ah! El puro de El Purgatorio advierte que la pieza que escucharán a continuación puede resultar perjudicial para los niños que permanezcan delante de los parlantes. Pediremos a los padres o tutores entonces que los alejen de los parlantes o bien les tapen sus oídos. Habiendo hecho esto entonces, daremos comienzo a la siguiente pieza titulada Los Reyes Magos no existen. Escucha Javier, tengo algo importante que decirte. A ver... Los reyes magos no existen. ¿Qué coño dices? Tranquilo, Javi. Sé que no es agradable enterarse, pero... ¡Estás loco! Entonces, ¿quién cojones me trae los regalos todas las navidades, eh? Tu madre y yo, Javier. Compramos los regalos en la tienda y por la noche los dejamos debajo del árbol. Mamá y tú. Estás mal de la puta cabeza. ¿Me estás diciendo en serio que mamá y tú os encargáis de repartir los regalos de todos los putos niños del puto mundo? No, a ver... Y no solo de repartirlos, de comprarlos... ¿Quién coño te crees que eres, muerto de hambre? ¿Por eso eres un muerto de hambre? Porque te gastas todo en regalos, imbécil. No es así, Javier, tranquilízate. Los padres de cada niño se encargan de comprar los regalos, ¿lo entiendes ahora? Que si lo entiendo ahora? ¿Me estás diciendo en serio que existe una conspiración a gran escala? ¿Una conspiración global en la que participan todos los padres del planeta para hacer creer a sus hijos que los regalos son entregados por unos seres imaginarios? ¿Te estás oyendo hablar? No se trata de una conspiración, hombre. Es una manera de estimular la ilusión de los más pequeños. ¿La ilusión? ¿Qué ilusión ni qué cojones? Me das asco. A mí lo que me interesa son los regalos, no el puto repartidor. Me importa tres cojones que los traigan los Reyes Magos o el cartero. Bueno, Javier, entiendo que te sientas decepcionado, pero tampoco es para ponerse así. ¿No has oído hablar de la navaja de Okan, imbécil? ¿Qué explicación es más sencilla, los Reyes Magos o la gran conspiración? ¿Qué pasa? ¿Ahora eres de los que creen que Bin Laden trabajaba para la CIA? Pero no te das cuenta de que no puede ser, Javi. ¿No te parece un poco extraño que unos magos de Oriente tengan la capacidad de repartir todos los regalos del mundo en una sola noche? Esa es la razón por la que los llaman magos, idiota. Que no, Javi, que no. Puedo buscar las facturas de los regalos de las últimas Navidades. ¿Quieres que te las enseñe? No hace falta ser un genio para falsificar unas putas facturas, desgraciado. No seas tan obcecado por el amor de Dios, créeme. ¿Qué interés podría tener en engañarte? No doy crédito a lo que estoy oyendo. Me está preguntando quién podría tener interés en engañarme un tío que ha venido a confesar una mentira sostenida durante diez años. ¿No te parece un poco paradójico? Lárgate de aquí, cerdo. Si sigo viendo tu cara durante un minuto más, voy a vomitar. Javi, tienes que creerme, los reyes magos no... Los reyes magos existen, hijo de Satanás. Existen. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que existen? ¿Los has visto? Los veo todos los putos años en televisión. Y los he visto en la cabalgata. Pero si estabas tú allí, hijo de la gran puta... Son actores, es gente disfrazada. ¿Cómo es posible que estén en Madrid y al mismo tiempo en Tenerife y en Alcorcón? ¡Me importa tres cojones! Hay algo que nos permite librarnos de todas las dudas, y ese algo se llama fe. ¿Y quién cojones eres tú para cuestionar mi fe? Vale, vamos a hacer una cosa. Las próximas navidades no pienso comprar un solo regalo. Tú escribe la carta a los reyes y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si hay regalos o no hay regalos. De acuerdo. Puede que tengas razón. A veces suceden cosas irracionales. Lo considero improbable, pero no soy tan obtuso como para no concederte un mínimo de crédito. No soy un dogmático. Pero si el año que viene espero y los reyes no proveen, si descubro que me has estado engañando durante todos estos años, juro que te mataré. Puede que no el año que viene, ni el siguiente. Seré paciente, creceré, me haré fuerte. Y entonces te juro por lo más sagrado que te arrancaré las entrañas. No te pongas así, Javier que era una broma, hombre, que, que sí que existen. Che, Entonces, si no existe papá Noel, ¿quién me trajo este tambor? Eh, a ver quién me trajo este o tambor. Gonzalo, sea, ¿no te diste cuenta que hay un tambor igual acá en la esquina? ¿Creo que lo compraste vos? Que lo, no sé quién te lo compró, no sé quién te hace creer que todavía Dale, existe loco, Papá Noel. Quién lo compró. Mira, fui yo con el tío. ¿Qué más? A ver. ¿No, ¿no puedes creer que lo compré acá en la esquina y no lo trajo Papá Noel del Polo Norte? ¿Pero cómo sabías que este era el tambor que yo quería? Un ejemplo ¿Eh? más claro, cuando si pediste no... la guitarra eléctrica y te trajeron medias, ¿eh? Eso es irrefutable. Te portaste Uf. bien encima. Contaste día por día, boludo. Pero bueno... Hiciste un balance del año, o sea, ¿no? Bueno, loco, déjenme ser. Eh, en el, qué sé yo, no se burlen de la gente que, que cree en Papá Noel. Hay gente que cree en Macri. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino. ¿Un peso? ¿Dos purgatorios? ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? ¡China! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¿La radio no? ¡Pulgatorio sí! Mandé a Gonza a tocar ese tambor de mierda a la otra a la cocina. Escúchame, ¿quién le dijo? Eh, ¿Qué, qué Pero ¿cómo, ya cómo es grande que Ya está grande, no puede seguir creyendo en, en que Papá Noel trae los regalos. Claramente ese nene debe pensar que el dulce membrillo es mejor que el dulce de batata. Es que el boludo, el tema es que no es un nene, tiene 23 años. Los padres, los padres no le dijeron. Loco es un carrón decirle acá que. Nunca no, escuchó mira... a sus amigos decir que Papá Noel no, no, no existe. Qué sé yo, boludo. Eh? Me... Encima te de... rompe el corazón, mirálo con el tamborcito, o sea. Para mí que Humble sigue esperando. Sí, para mí que sigue esperando que lleguen las 12 y que Papá Noel le pide, le traiga todo lo que vio si en la lista. Mira antes, por la duda. A la cama sin postre. Más o menos, lo, oh, oh, compremos unas estrellitas, lo mandamos Le a la esquina. Le una sidra y que se duerma. Conza, con sidra. Tiene 23 años, boluda. Se la pasó chupando vino todo el programa, me está jodiendo. Como sigue creciendo un Papá Noel, yo a veces pienso que es un nene. Ya fue Debe ser de yo? lo que pide el pastel con pasas de búho. ¿Qué tenés con las analogías, Lucho? Hoy estás... No, no, la sierra no, más, no le dejas. ¿Tenés hambre? Ah, ahí viste el túnel todavía, comé lo que después sobra hasta año nuevo. Ese está recauchitado del 2014. Boludo, lo cociné yo. Bueno, ya fue, vemos que hacemos. Igual ahí está lleno bueno, ¿Y no ese sé? tambor? ¿Quién? Eso, fuera de joda, ¿quién le compró el tambor? <risa> Che, chicos, no sé quién fue el que me compró el tambor, pero me encantó. Muchas gracias.